Bona tarda i benvinguts a Ràdio Metropol, al programa que durant vuit anys us ha acompanyat a l'antena de Montcada Ràdio. I comencem així per un motiu. La setmana passada vam acabar al Ràdio Metropol dient-vos que aquesta setmana us havíem d'anunciar una novetat. Doncs bé, després de 8 anys en antena, Ràdio Metropol s'acomiada de vosaltres aquest mes de juny, després de tants i tants programes seguits. Avui, però, en el penúltim Ràdio Metropol, repasarem allò que van ser els orígens d'aquesta idea que va sortir de les mans d'en Juanjo Pérez, en Pitu Pérez, la Maria Sancho i servidor que us parla, Albert Segura, de fer un espai diferent com una emissora que piratejava la freqüència de Montcà Ràdio amb una falca que sonava així. A mi me gusta mucho Ràdio Metropol. Lo oigo todos los jueves a las 8 de la tarde en el 104.6. Llavors, a matí, els dijous al vespre, era l'any 2004, i fèiem imitacions de programes reals, però en format de paròdia. Durant la propera mitja hora, sentireu algunes de les mostres d'allò que aquella colla fèiem en aquells anys. A Ràdio Metropol... Recordeu que tenim el nostre correu electrònic a la vostra disposició per enviar-nos qualsevol pregunta o qualsevol suggeriment. R Radiomepol@yahoo.es. El nostra companya, la Venus Ada, ens agirà un correu electrònic que fa uns segons acaba d'arribar a la nostra redacció. Venus, com vulguis. Ens escriu la Maria Tresina, que va anar de viatjar amb l'Inserso a Mallorca i ella va conèixer l'amor de la seva vida. Només sap que es diu Pere, que és de Sant Fos de Camp Santelles, i que porta un tanga de Leopard. Atenció, senyors i senyors, si algú es diu Pere, viu a Sant Fos de, Can... de Camp Santellas i porta un tanga de lleopard... <t 'en> truqui al telèfon del nostre programa perquè la Maria Tresilla l'espera amb molt d'amor. Tanca de part, això sí que és excitant. Això la moda la va marcar el rapel. El rapel amb les seves ulleres al revés i el, el tanca divertit, sí, sí, sí. Molt bé, què més, Venus? Doncs mira, tenim un correu d'en Ramon Torró que ens explica que durant la Guerra Civil, quan era soldat, eh, va anar un dia a Sant Hipòlit de Pulltragà a buscar aigua a una font i baixant de la font del gat es va trobar una noia... Una noia i el soldat li va preguntar: "Quins fes? Com se diu?" i li va dir: "Marieta de l'ull viu". I encara està buscant aquesta noia. Li he dedicat una cançó molt coneguda per cert i no sé si algú sap alguna cosa de la Marieta de l'ull viu, doncs truqueu-nos si us plau al telèfon del programa i ajudeu a en Ramon Torró a recuperar aquest amor. Lesiós ja sabeu, audiència, si algú sap on està la Marieta de l'ull viu, ens truqueu i on's envieu un correu electrònic, ja sabeu. Eh, Venus, volies dir alguna cosa més? No, no, només que a mi m'entendreixen molt aquestes històries i que, sisplau, ajudeu algú al Ramon Torreó a trobar la Marieta. I aquí no, jo tinc el cor en un pull. Però, bueno, passarem a buscar els telèfons que estan traient fum que segurament des de tot a Catalunya els geriàtrics estan amb els telèfons a les mans per parlar amb Prohibit els Nets. 3 7, 1, 6, 4, 15, 6, 7 4, 2, Con un 3% TAE Radio Metropol, els millors moments del 2004 Esta mañana, el programa matinal de Radio Metropol Para Iguaría Chubasquero, os patrocina el temps Atención, comienzan las contingencias desde del rey Se acerca un frente nuboso por el oeste Tenemos bajas temperaturas desde el norte sol, aquí retransmitiendo tu vía asqueroso, ráfagas de viento que vienen en dirección nor noroeste, baja presiones a 1500 milbares, chocolatines milkybar, tu chocolate blanco, calamaresadas, están empezando a llover calamares por el sur, y atención, que empiece a tronar en la caunas. truena en la caunas, conectamos con nuestro enviado especial, nuestra enviada Mari Sarmiento, Mari Sarmiento, si, sí, un momento, hola, buenas, Pero, pero, ¿Marí Sarmiento? No está Pero, ¿y, ¿y usted quién es? Yo soy uno que estaba viendo aquí, si quiere le hago yo la crónica bueno pues adelante! Muy ¿Qué bien. pasa en la caunas? Pues en la gauna atención, esto hace aguas por todas partes El rayo ya ha caído y parece que va a empezar a tonar de un momento a otro Devuelvo la conexión desde la gauna ¡Ya lo han visto! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo en la cauna! El, el chubajero, chubajero, el chubajero Por si acaso va a llover volvemos la conexión con los estudios centrales de Radio Metropol! Eh, vamos a conectar con el campo del Robledillo, donde tenemos a Agustito Verano. A ver cómo está el ambiente después de la demisión del presidente, don Genaro Tarzán. Buenas tardes, Maruto. Ambiente de excepción hoy en el campo municipal del Robledillo. Si queréis, me voy a permitir la licencia de meter el micro en la zona de los radicales para que escuchéis la bienvenida que le van a ofrecer a los jugadores locales. ¿Me estoy acercando? ¡Robledillo! ¡Pam, pam, pam! ¡Robledillo! ¡Pam, pam, pam! Pero… Pero vamos a ver, si ahí okay. solo oigo una voz. ¿Estos quiénes son, los ultras? ¿Están aquí animando? ¡Pam, pam, pam! pam Un momento, por favor. Que no me dejes hablar, que no me dejes hablar… Por un momento. ¡Maroto! Qué, a ver, esto qué son? Los ultras lo que son. Sí, sí, efectivamente, es el ultra. El Robledillo cuenta con tan solo un ultra, pero con más moral que el acoyano. Si quieres, hablamos con él. Venga, vamos a ver qué nos cuenta. Hola, eh, buenas tardes. Dígame. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes. ¿Es que soy un hombre? Pues claro es que soy un hombre, ¿no? ¿Ve? No, no. Le pregunto por su por su nombre. ¿Cómo se llama? Ah, pues yo soy Francisco Liborio Fernández Lorera. Eh, ¿es usted eh, el único ultra del Robledillo? Bueno, a ver, eh, ultra, ultra, eh, solo estoy yo. Los demás de la Peña de los Chornitos les da vergüenza ponerse aquí a gritar como yo. ¿Y a usted eh, no le da vergüenza? ¿Vergüenza? Oiga, para mí este es el honor más grande que existe. ...puesto que el robledillo es lo más importante de mi vida... ...porque yo vengo antes de que llegue nadie al campo... ...pinto las rayas y pongo las redes, ¿sabe? ...y a mí el robledillo me lo dan todo, me lo todo en mi vida... ...y si me quitan el robledillo, yo le juro que me mato. Jo Jolín, maroto Maruto, me, dime, eh, dime, me está a dar un poco de miedo este hombre... No eh, que, ...que cortó la conexión y si, si por casualidad el robledillo marcará algún gol... Que se acabó. No, no, pues, no, no, no, no, no, nos vemos, René. Ahí. Hasta luego, Agustín. Hasta luego, hasta luego. No, no, a ver, niño. No, niño no, no, Cuéntala a nuestros oyentes no, cómo va no, no, no, Metropól. Oh, no, la Mapola de los Aires. Esta noche en Paisajes de la Histeria trataremos la vida de uno de esos personajes carismáticos que ha dado nuestra tierra. En él confluyen los ríos de la leyenda y la realidad. Se trata nada más y nada menos que de Agapito de los Ojíjares, aquel lugar mítico de nuestro país, gracias a haber forjado a otros muchos de los héroes de nuestra historia. Agapito San Román Bercimuelles Fernández de Gutiérrez nace en 1515, más o menos, y los diferentes avatares que acontecen en su familia le llevan a criarse en las islas británicas, muy cerca de donde algunos estudiosos sitúan la mítica isla de Avalon, sí, allí donde el rey Arturo levantó Camelot. Teniendo 12 años, nuestro héroe tuvo la visión de la cara de Jesucristo mientras le advertía que una horda de bravísimos guerreros venidos de un sitio, mete tú saber de dónde, invadirían las tierras que él habitaba junto a su familia y someterían a su pueblo. Sólo él, gracias a sus poderosas flatulencias, lograría expulsar al enemigo al frente de un ejército valeroso, pero escaso. Evidentemente, Cuando Agapito explica su visión a sus vecinos, estos lo toman por loco y lo apedrean en repetidas ocasiones. Esto le ocasionó laceraciones cerebrales irreversibles, lo dejaron muy mal, muy mal. Aun así, habiendo quedado mermado en su capacidad intelectual, él sabía que solo necesitaba de su estómago y sus posaderas para realizar la misión para la que fue elegido. Tres años después, concretamente el 18 de marzo de 1530, Aunque bueno, realmente hay algunos autores que prefieren situarlo justo en el día anterior, pero nosotros vamos a tomar como punto de partida esta fecha y la una del mediodía como hora. Aparece un barco en las costas británicas de donde desembarcan 2.300.000 soldados nazi y un georgeshire Terrier, que pesaba nada más y nada menos que 275 kilos. Nada más llegar el comandante de estas tropas llamado Boris von Furgermeyer gran personaje histórico por cierto y conocido como la víbora dado que sus tendencias sexuales no iban muy de acorde con su tiempo y era un poquito cabrón se tropezó con el valeroso cacique local de todos conocido Sir Thomas Burberry y le dijo hola, hemos venido a invadiros ...imediatamente después de este tropiezo... ...se suceden largas y cruentas batallas... ...que dejan sin vida a cienes y cienes de lugareños... ...los cuales se lamentaban de no haber creído a aquel joven... ...que les avisó de la situación que les estaba dejando... ...sin familias y sin hogar... ...desesperados, y cuando tan solo quedaban entre la población... 15 varones mayores de 15 años... ...acudieron a Agapito de los Ojíjares... ...para que les condujera la victoria ante aquel poderoso ejército que no había perdido ni siquiera uno de sus componentes. Él no dudó un segundo, sino 10 y se plantó solo delante del atónito enemigo que se tomó, evidentemente, a cachondeo la presencia del chavalín. Pero Agapito, sabedor de su victoria, se bajó los pantalones y dejó escapar un pedo de sus entres hijos que hizo vibrar Todo el territorio en 150 kilómetros, ahí es nada, a la redonda. El mismo desprendió un elor, un hedor tal que todos los soldados nazi cayeron fulminados en el acto. Todos, excepto el Yorkshire. Este perro se abalanzó sobre Agapito y trágicamente se lo comió con salsa de Roquefort. Pero como ese día Agapito se había comido un actimel... Los 10.000 millones de lkc casé mataron al perro. Y así fue como Agapito liberó a su pueblo, aunque este murió por completo mucho más tarde por una plaga de pulgas asesinas. Pero esa será otra historia, queridos amigos. Radio Metropol, los millors moments del 2004. Ah, música para mirar ah, en Radio Metropol. Pues podemos de esta pausa para publicidad y vamos a disfrutar una canción que a mí me gusta bastante, que es de Enrique del Pozo, que es un un un tío que sale esa allí por aquí que la verdad que es que me fascina su manera de hablar. Sí, la verdad es que es una persona que ahora se ha hecho muy popular a través de programas, bueno, que se ha a todas horas sí, de madrugada. La, sí. sí. la verdad es que quien hubiera dicho que tenía un pasado tan oscuro como las canciones que ahora mismo escucha Luis. Sí, a ver, a ver, sobre el gusto no, no hay nada escrito, ¿no? Pero, a la, ver. Daniela está en serio. Está, la <ríe> <ríe> Está es, es increíble. Bueno. Inteligente. La, la cuestión es que eh, este último verano hemos podido deleitar una bonita canción de un brasileño que se llamaba Carlinhos Brown. Sí. No sé si os acordáis esas imágenes del alcalde Joan Claus de Barcelona, subido encima de, un, de una furgoneta. Sí. Bailando al ritmo de samba, ¿os sí. acuerdan? La, la única furgoneta que he visto yo en todo verano porque me he a, a Pueblo de Mis Padres, a Cólova, y Ajá. la única... Canción que eh, la única furgoneta que he visto ha sido de, el, el, el tío de los, de los colchones que pasa por el pueblo El colchonero, sí, sí Que va cantando El colchonero danero, el colchonero danero Cambiamos su colchón de lana nueva A su colchón de lana viejo por un colchón de muelle nuevo Sí, porque imagínate que, <risa> imagínate que el de muelle nuevo Se lo por uno de lana viejo Vaya negocio, ¿eh? <risa> Yo una vez lo hice <risa> <risa> ¡Chantón! Sí, un... mi, <risa> mi, mi madre se compró un colchon flex, Y fui yo, que era nuevo el drink, el matrimonio, además Y cogí yo, cuando era pequeño. Bueno, cuando era pequeño, ¿no? Que ya tenía 25 años. ¿O sea, y cogí, se lo fui, se lo cambié, se lo de lana. <risa> ¿Qué, qué buen hijo que eres, ¿eh? Claro, eso por la espalda, ¿no? No, pero, no, no, pues se lo hice... Por... Ah, que sí, se lo cambié por la espalda. Sí, sí. Sí, sí claro, ya no estaba. Anda, que con hijos como tú, ¿quién quiere tener más hijos, ¿eh? sí, Vaya jugada. Por eso solamente me tuvieron a mí. Y más solo al octavo. ¡Joder! <risa> Qué, ¡Qué putada va a mis padres! Sí, pues imagínate. Bueno, la cuestión es que ahora escucharemos, como iba diciendo, una canción que este verano hemos podido escuchar mucho a través de, de Cariños Brown. Una canción que originalmente se llama Malagueña o madaleña o... ¿Cómo se llama? Madaleña. Madaleña. Ma la madaleña. La Madaleña. La Madaleña. El Guasán. <ríe> ¡Qué, ¿Qué <hace> <ríe> no, gracia, no te va a hacer! Daniela! <ríe> ¡Qué cosas, eh! Sí. Pues sí. la cuestión es esa. Escucharemos una canción de... Dime No es de Carlinho Frank ¿De quién es? Es de... Se está inventando Daniela, por favor, que tenemos mucha prisa Uno, dos, tres, responda otra vez ¿De quién es la canción? ¿De quién es la canción? ¿De quién El Puma ¿No se va a ver más no, no cantantes? Puma, no. no, no es... Eh... Si, hombre, si hay más uh, cantantes, uh, hay uh, más uh, cantantes. Uh, bolón 4! ¡Que no me acuerdo! ¡Boldón 4! Bolón... ¿Esto qué es? Es un grupo Ay, no me suena nada, bueno, ¿eh? Y mi padre lo escucha siempre en el taxi. Es una canción muy conocida. Daniel ha dicho bueno, más de tres verano. palabras juntas. Sí. Bueno, hablando de verano, sí. eh, yo ya a mi edad, este verano me quedé solo en mi casa porque mis padres se fueron a... a... Qué fiesta, ¿eh? Qué fiesta. Sí, y no sí, me sí. llamaste para... No, no, ni... no, no me llamaste ninguna, que me quedé oh. yo solo. No había... Mis amigos están casados ya. ¿También de vacaciones? Sí, porque ya están casados. Y claro, yo sí. es que, claro, yo parezco más joven, pero tengo ya 46 años. Entonces, mis amigos están todos casados ¿Qué le diría? Porque Tomás parece que tenga 64 Sí, me cuido muy bien Sí, sí, claro, es que sí Bueno, pues entonces... ¿Se le ha trotado a la lavadora? Pues sí, señor, otra vez ¿Pierre agua no se lo pongo? Pues yo diría que va a ser la Junta la Trófala, pero no estoy muy segura Hola, soy Sidoro Ladilla, su técnico especialista en la lavadora y la lavavilla no se preocupe, esto lo arreglo yo con dos patas. Dale, ya está, arreglado. No lo dudes. Llámeme y le desembozaré las cañerías. Ah, mi teléfono de trabajo es 057-3146. Si no lo cojo, me llaman de casa, que seguramente estará mi señora. Es el 310-51674. Os envíe politono la dilla al... ¡Cero, cero, cero, cero! Tienes preguntas y tienes respuestas Las que no, encuéntralas en La Hacienda del Oráculo Con Bruno Castilla Todas las noches del mundo A partir de las 12 de la medianoche Aquí, en Radio Metropol La Hacienda del Oráculo Un programa envuelto en un inmenso arcoíris de sabiduría Buenas, buenas noches. ¿Quieres ser mi amigo? O oh, va a que no, ¿eh? Buenas, buenas noches. ¿Quieres ser mi amigo? Uh, mm, no, no voy a estar que el número de teléfono que ha marcado está fuera de cobertura. Hasta luego. Buscas a amigo. No te preocupes más. En línea, coleguita hemos reunido a frikis como tú para que os hagáis compañía mutuamente y nos dejéis a la gente normal en paz. Ahora podrás hablar con cienes y cienes de amigos. Tan solo tienes que llamar al 331-111-555. Con el culo te confundo. Y hey, soy Gaby Nilo, presentador de Fórmula Faristol, el programa musical de Radio Metropol. ¿Seguro que alguna vez has pensado en dedicarle a alguien especial esa canción que tanto le gusta? ¡Ahora puedes! Envíanos un correo electrónico a la dirección radiometropol.yahoo.es y escríbenos esa dedicatoria tan especial que le quieres transmitir. Recuerda, radiometropol.yahoo.es Radio Metropol, fórmula Faristón. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! Muy buena suerte Perdón, esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras La prensa dará cuenta de ello Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda con el mande firme Batallón, acto ¡Caballeros! ¡Viva El Salvador! ¡Viva El Salvador! Radio Metropol Muy buena suerte A Montcada hi ha una ràdio boja, inesperada, diferent. És Ràdio Metropol, amb els programes més variats i els millors locutors. La amapola de los aires. Esta mañana. Música para olvidar. Penalti no de gol. Sabor a Patricia. Escolta'ns cada dijous a les 8 del vespre al 104.6 de la FM. Ràdio Metropol, tu penses perdre? Ràdio Metropol Tú eres muy malo para decir pacto. Yo roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo. Como yo tengo que explicar, tú eres muy malo. Muy, muy malo. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa, nunca positiva. Sí, muy bien. Muy bueno, Edding, eh, Dingo. Bing, Radio Metropol. Siempre negativa, nunca positiva. Sí, buenas tardes. Radio Metropol, los mejores momentos del 2004. Sabor a Patricia en Radio Metropol. Nuestro primer invitado viene de Bolullos del Condado. Tiene 43 años y el toca la armónica prácticamente desde que ha nacido. Un aplauso para Jorge Nitales. Gracias, gracias por haber dicho, ha dicho nada más. Si son tan amables, muchas gracias. A ver, Jorge, sí. ¿desde cuándo tocas la armónica? Bueno, yo realmente toco la armónica desde que tenía dos años, pero claro, he venido aquí porque es que tengo un problema grave y es que cada vez que la toco me caigo al suelo. Cada vez que toco la armónica me pego unas leches que te cagas. Pero, pero a ver, pero ¿cómo puede ser? ¿Que, que cada vez que tocas la armónica te caes al suelo? Sí, sí, sí, y realmente es un problema muy grave, es muy grave. Pero explícanos un poco cómo te pasa. Pues, mira, mejor que explicártelo, te lo voy a enseñar. Mira, ya verás. Me a ver, a ver. Jorge, ¿estás bien? Jorge, venga, siéntate. Por favor, un vasito de agua para Jorge. Venga. Un vasito de agua. Unos Kleenex. Jorge, ¿estás bien? Ay. Pero pero pero sí, ¿a ti qué te estoy, pasa? No, no lo sé, es como una maldición o algo así, me cago en la leche. Pero entonces y pero es que está, te, ¿te pasa siempre, eh? Sí, cada vez que tomo la Pero vuelve a probar un momentito, a no, ver, es que, que no puede ser, no, vez, no puede ser, que no que no que lo pruebes. Yo quiero que ¿Verdad que sí público? Yeah. Que lo pruebe. Venga, va, pruébalo. Vale, otra vez, venga, que no te vas a caer. Vale, pero sois unos cabrones, ¿eh? Venga, con mucho cariño. Que voy? Uy, uy, uy, uy, uy. Jorge, Jorge, que no pasa nada No pasa nada, te has caído al suelo Venga, no no pasa nada No pasa nada, no pasa nada. Tú tranquilo Venga, bebe más agua bebe más agua. Venga, pero Jorge Ya ya estás mejor Sí, estoy más tranquilo Bueno, tú tranquilo, pero a ver Si siempre te pasa eso, ¿por qué, por qué nunca has dejado de tocar la armónica? Es que es mi vida Es lo único que sé hacer Pero si no aguantas más de un minuto tocando, ¿pero cómo va a ser tu vida? Es que precisamente por eso, cuando toco la armónica, como me caigo, la gente se ríe y me dan dinero. Venga, Jorge, ¿por qué no nos tocas el O oh, Susana con la armónica? ¿Te ves, ¿te ves preparado? Sí, sí. vamos a venga, vamos venga, a ir yo. ¡O Susana! Venga, gracias, público. Allá va, ¿eh? Pero... ¡Ah! Es que esto no... ¡Qué grande que es la radio! Y qué pequeño este estudio. Vamos a ver quién nos escucha y quién quiere hablar con nosotros al otro lado del hilo telefónico. A ver, ¿quién tenemos? Hola, buenas bueno, buenas noches. ¿Cómo estamos? Uf, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay, bueno, que hemos ido de copas, ¿no ya, por lo que veo? Sí. Muy bien. que has tomado así ya, por nada, por eh, saberlo? Uh, uh, no, no me acuerdo. Normal, normal, en tu estado. ¿Te acuerdas cómo te llamas a menos...? Eh, ¿que si sí, te acuerdas cómo te llamas? Guillermo. Tu Guillermo. Muy bien, Guillermo. ¿De eh, qué edad tienes? ¿Perdona? 41 o, o 42. Pero bueno, pongamos ¿sí? que unos 40 años, perfecto. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues tú dirás desde, desde dónde nos llamas primero. De uf, uf. Desde desde dónde nos llamas, Guillermo? Estoy lavando el una cabina de teléfono. ¿Ya sabes dónde está ubicada esta cabina, aproximadamente? En la calle. En la calle, ya. Eh, bien, bueno, eh, municipio no tienes ni idea, supongo, ¿no? ¿De qué? Nada, bueno, escucha, Guillermo. Eh. Que nada, que que, que quiere que quieres escuchar, vaya. Eh, la Z. Eh, bueno. Tal como está el panorama musical últimamente, tendrás que especificar un poquillo, porque bueno, vamos un poco perdidos solo con esa... Eh, eh sale la Z grande. Eh, ¿Pero de ahora? ¿De ahora de qué? ¿Que si es de ahora esta chica? ¡Claro que ahora! ¡Ya! ¿De ahora? <risa> ¿Cuánto está grande? <risa> vale... <risa> Tú estás hablando supongo que de la, de la nuestra... La, ¿La italiana Sabrina? Eh, esa, esa Muy bien, supongo que quieras Sí, no, qué cachondo que eres, eh, Guillermo Qué bien te lo pasas tú, una farra ahí solito Seguro, ¿seguro que ha sido solo ahí, de copas Eso, claro que sí Claro que sí, que tú eres un machote, ¿verdad? Muy bien Macho bérico. Bueno, chaval, pues nada, vale, que te ponemos esta canción Y ahí ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué, qué ha pasado? Nada <risa> Hay un hombre aquí Ya Ir a borracho, ¿no, quizá? Sí, que, pues, la mía, cambia yeah. Es que le llamas por teléfono O me pongo yo no. Bueno, Guillermo, oye que nada, que te ponemos esta canción tan bonita La de la Z Sí, la de Sabrina. Vale. A Sabrina A partir de ahora será Sabrina Recuerdo Cuando hablemos de esta chica es Sabrina la la Sabrina? No. Sabrina I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquesta setmana, vintage podríem dir Us recordem que la setmana vinent emetem al darrer programa i parlarem amb alguns dels col·laboradors que han passat per aquesta casa Rebeu una cordial salutació, de qui us parla Albert Segura Fins i migres vinent Que se llama de Ronnie Yetoni. Un aplauso. tens a Radio Metropol FM.k